Hoy hablamos en del hombre que fue el Pablo Escobar de la Esclavitud. Compraba a los seres humanos baratos, pagaba 20 dólares y los vendía después a 550. Era mongo blanco y era español. sobre él escrito, anovelado novelado nuestro siguiente invitado lo conocéis en Desobras, él es Carlos Barden, Carlos, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros Mongo Blanco, no sé se acaba de publicar en la editorial en Plaza Janés, es un personaje tremendo ¿Quién era? Eh, porque era un español y fue el mayor esclavista en nuestra historia, y nos hemos olvidado de esa parte de la, de, del pasado no sé si voluntaria o voluntariamente Bueno, eh, Pedro Blanco eh, fue un malagueño, eh, vivió a principios del siglo XIX, digamos su actividad ocupa la primera mitad del siglo XIX prácticamente, y sí, sí, fue uno de los tres grandes mongos, los mongos eran los reyes de la trata de esclavos, eran los reyes de los ríos de en África Occidental, y eran los los que dominaban los grandes estuarios, las gran, grandes zonas de, de donde se situaban las factorías de los esclavistas, donde se cargaban, las cuerdas de, de seres humanos, de esclavos, eh, hombres, mujeres y niños negros que, que venían desde el interior y se embarcaban en las, las bodegas de los negreos hacia América. Una vez... Entonces, sí, este... de, de, de, sí, sí, sí, sí, sí, perdona. No, no, nada. Entonces, bueno, eh, Pedro Blanco fue el tercero de los mongos, hubo dos antes que él, el mongo John Ormon, eh, el, eh, el otro fue el mongo Chachado Sousa, de origen brasileño. Y, y Pedro, nuestro Pedro, nuestro malagueño, pues aprendió las mañas del oficio con los dos y luego los sobrepasó y los acabó desplazando a los dos, ¿no? Y haciéndose el más grande de los mongos. Es un personaje absolutamente contradictorio, una de las frases que todas han dicho sobre él, que a mí me ha apretado muchísimo, y podemos profundizar porque hay que tener cierto nivel de empatía para hablar y escribir más de 600 páginas sobre este personaje, un personaje, una persona que tú calificas excepcionalmente buena en lo que hacía, aunque lo que hacía era atroz. Sí, bueno, yo, yo, yo he novelado La vida de Pedro Blanco, eh, que es un personaje real, hombre, es una novela, eh, todo, lo, todo lo que son datos históricos están apoyados en un buen trabajo de documentación, pero bueno, yo me he permitido novelar y, y cargar las cintas en los aspectos que creo que hacía el personaje más interesante. Pero bueno, el personaje real ya de por sí era muy novelesco, es verdad que era un hombre que, que, que era un excelente marino, un hombre muy eh, informado de, las, de los avances técnicos de su época y que los aplicó a la trata y la revolucionó, y un aventurero arriesgado, Y que, que sí, como, y como he dicho ya algunas veces, era un hombre que, es que era muy brillante en lo que hacía, el problema es que lo que hacía era vender seres humanos, claro. como muy bien es explicado. Estos eh, negreros compraban un ser humano por unos 20 dólares, en que, que ni siquiera solían ser en oro y plata, eran en mercancías que ellos adquirían al por mayor, que solían ser lo que ellos llamaban la, la Santísima Trinidad, que era ron, pólvora y mosquetes. ...con los cuales mantener en guerra y en llamas todo, todas las eh, grandes zonas del interior... ...porque en esas guerras es donde se generaban la, las, las interminables cuerdas de esclavos. Y bueno, pues eh, si, si culminaban, si coronaban el viaje... ...pues ese ser humano, dependiendo de edad, sexo y condición... ...pasaba a valer entre 380 y 500 dólares. Si lo colocaban en las Antillas, en Cuba, Puerto Rico o en los estados esclavistas de la Unión Americana, o en Brasil, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, hay un dato que que es histórico y que yo pongo en boca de mi negrero, pero es que era así, que decían de, de, de cuatro embarcaciones, o sea, de cuatro expediciones, con que solo una coronara, el negocio seguiría siendo muy rentable. Fíjate, pero eh, yo no sé, como tú has investigado tantísimo, además creo que has estado varios años con, con este personaje, porque sí. ya nos, nos comentarás cómo le llegaste a descubrir, ¿no?, para, para ahondar tanto. Creo que tuvo una infancia bastante complicada. Bueno, él tiene, el, el personaje real eh, es un hombre que tiene como doble, una biografía doble o duplicidades, hay versiones, hay una versión que le atribuye una huida de casa por un episodio bastante escabroso con su hermana, eh, es un hombre que tiene unos hitos biográficos ciertos y luego hay como versiones eh, sobre un, su sexualidad incluso que difieren, Y entonces, bueno, yo he ido escogiendo las que yo creía que construían un, un monstruo más atractivo, porque como decía antes Bruno, eh, son 620 páginas de novela y si y si las tiene que protagonizar un monstruo, tiene que ser un monstruo que sea atrayente, un monstruo que sea seductor, un, un diablo hermoso, ¿no? Que mantenga a la lectora y al lector cerrados al libro y que me permitiera a mí eh, escribirlo, si, si, si hubiera hecho un un personaje malvado, plano, pues yo mismo me hubiera aburrido antes de llegar a la cita de esas 620 páginas. Sí, me ha gustado eh, mucho esa frase que decías, un diablo hermoso. ¿eh? Sí, eh, sí, y además te digo que lo curioso es que yo, a, a mí me influye mucho a la hora de crear personajes mi otro oficio, que es el de actor. Sí. Y como lo vengo diciendo en algunas entrevistas, como yo con, con esta cara que tengo siempre me encargan señores muy malvados, sí, siempre, sí. eh, con la bellísima persona que soy. Exactamente, <risa> o sea, nadie lo duda, vamos. Pero, pero, lo cual demuestra que soy buen actor. Entonces, bueno, <risa> entonces eh, eh, lo que aprendes, eh, una cosa básica que, que aprendes eh, cuando actúas es, es a no juzgar a tu personaje. No puedes juzgarlo porque si lo, si lo juzgas lo conviertes en un cliché, lo haces plano, le restas interés. Tu labor debe ser otra, tu labor debe ser comprenderlo. Comprenderlo que no es justificarlo, sino entender cuáles son las razones que tiene un ser humano un monstruo para hacer sus monstruosidades. Y es muy curioso porque eh, en este eh, mongo blanco, que yo creo que en una primera lectura es una actualización del género de aventuras para ciudadanos de la era HBO y, y ciudadanos que ya hemos vivido el efecto soprano, o sea que nos gustan los uh -huh. los héroes con sombras, Eh, eh, es, es también a, de una manera más profunda yo creo que es un, es muy buena tiene aspiración de ser buena literatura y por tanto habla de temas como son la memoria cómo construimos la memoria cómo nos cómo nos justificamos como todas las monstruosidades ya sea a nivel individual o social eh, encuentran siempre argumentos y justificaciones Y aquí aparecería ese concepto que también desarrolló Anna Arendt, de la banalidad del mal, en su libro de en Jerusalén, ¿no? O sea, una atrocidad como fue la trata de esclavos no se pudo mantener durante siglos simplemente con el concurso de monstruos excepcionales, como en el caso de Pedro Blanco o los otros monglos. Era algo en lo que participaban eh, para esclavizar, diciéndolo de otra manera, para esclavizar a millones de seres humanos hace falta el concurso de millones de seres humanos normales. Y que ven eso como algo normal Fíjate que tú comentas en el libro A propósito de este tema Esa vinculación que él tenía A él lo hicieron grande, grande Entre comillas eh, mm. Entre otros eh, personajes eh, que normalizaron Esa esclavitud en la que él estaba Personajes como la reina de España Entonces eh, María Cristina de Borbón O el arzobispo de Toledo Gente que teóricamente debía ser eh, Buena, ¿no? Y sin embargo mm. trataba con gente <risa> Bueno, eh... Es, es, eh, hay, hay un viejo alforismo marxista ¿no? en el que yo creo bastante que es eso de que el sentido común no es más que, el, que la ideología de la clase dominante en cada momento y en esa época del siglo XIX y más en Cuba eh, la ideología de la clase dominante era el esclavismo uh -huh. y de él se beneficiaban obviamente las, la gente más poderosa de, de, de, de la corona española empezando por la reina regente María Cristina de Borbón que era la mayor propietaria de esclavos de, de la corona española. Eh, ella tenía el ingenio de azúcar, era como se denominaban las plantaciones de caña de azúcar, eh, con más dotación de esclavos más grande de la isla de Cuba, que era el Santa Susana, ¿no? El arzobispo era otro señor que participaba en ese curioso o, o, o terrible comercio con argumentos... Eh, es, es lo que digo, siempre existe una justificación para cualquier barbaridad, entonces este señor justificaba colocar rentas del arzobispado en comprar seres humanos con el argumento de que, hombre, por mal que vivieran en Cuba eh, como esclavos, siempre estarían bautizados y eso era mejor que ser paganos en sus junglas. ¿no? Es, esa, esa frase, ese comentario es muy bueno, ¿no? Eh, mejor un bautizado en Cuba aunque sea esclavo que claro. uno bautizado en América, eh, pobrecito, ¿no? En, una, en África, o sea... en su jungla, adorando a sus idolillos y tal, ¿no? Pues eh sí, pero luego eh, pero es muy curioso otro dato que yo doy en la novela y que es curioso es hasta qué punto el esclavismo había penetrado o penetró eh, todas las actividades económicas, eh, en mm. concreto en la isla de Cuba sobre todo, eh, toda la mentalidad, todas las capas sociales, las las las expediciones negreras, eh, los barcos negreros, las expediciones a por esclavos a África se sufragaban o se financiaban mediante venta de participaciones. Entonces, eh, eh, por supuesto que había grandes esclavistas como el santanderino Joaquín Gómez, o como Antonio López, o como todo el marqués de Comillas, todos estos tipos, que ellos mismos sufragaban una expedición. Pero había muchísimas expediciones que se sufragaban con aportaciones de gente del común, de gente muy normal, de pequeños artesanos, pequeños comerciantes, tenderos, que, bueno, pues habían ahorrado unos pesos y pensaban, bueno, pues si me compro dos negros. Uno lo vendo y otro me lo quedo pues que, que me ayude a mí a atender en la tienda de abarrotes o si soy una costurera, qué cosa para mí. O sea, el era, esclavismo... era, era como el crowdfunding de ahora, ¿no? Más o menos. Sí, el, lo que te quiero decir con esto es que el esclavismo eh, tenía todas las actividades económicas de, de, de, de, de la isla. O sea, no se movía una brisna de, de, de hierba, no se cortaba una caña de azúcar, no se movía una piedra en Cuba si no lo hacía un esclavo. Pero... Pero Pedro además, que era un, un señor que sí, que tenía muchísimo dinero, porque yo creo que llegó a, pues a, a conseguir una cantidad ingente de, de, de, de millones, pero su imagen, que él intentaba un poco hacerse un hueco en la sociedad, sobre todo en Cuba, eh, por mucho que estuvo, que estuviera aceptado... Eh, no consiguieron que él formara parte, ¿no?, un poco de, de la Yetset de Ayer. Bueno, eh, eh, ahí ahí yo no quiero extenderme mucho porque se ha spoiler de mi propia novela. <risa> <risa> pero pero bueno, hay una cosa que, que fíjate, cuando hablábamos de empatizar con, con tu protagonista, con este monstruo, yo sí hay un rasgo de Pedro Blanco que rescato y que a la larga se volvió contra él. Él, él era un negrero mmm, de verdad. Quiero decir, era un tipo que arriesgaba su vida y que arriesgó su vida muchas veces y que se fue a África y montó un reino en África. Pues que hombre, El referente, muchos no hemos leído el corazón de las tinieblas de Conrad, pues bueno, pues para entender lo que era Pedro el, el reino de Lomboco, de gallinas de Pedro Blanco, pues habría que multiplicar aquella pequeña factoría de Conrad por mil o por diez mil. Esto era un reino que creó este hombre de la nada. Y, y él era un negrero, era un hombre de acción eh todos los que al, al final de sus días él había enriquecido con este, con, con este tráfico eh, era lo que se denominaba en aquella época negreros de salón, que era gente que en su vida tuvo contacto con otro esclavo que no fueran los que les atendían en sus casas y palacios y que lo único los esclavos para ellos no eran más que apuntes contables, o sea, y, y recurrían a eufemismos muy curiosos, pues ya sabéis que a los esclavos los denominaban sacos de carbón, o piezas de Guinea también entonces había apuntes contables en los que decía hemos eh, adquirido 400 sacos de carbón que vienen en la boleta a la estrella con el capitán no sé qué, no sé cuántos eh, entonces eh, sí es verdad que frente al hombre de acción que fue Pedro Blanco eh, él, él al final de su vida siente que, que no ha conseguido deshacerse del edor de las bodegas de los negreros que él pilotaba El de leedor de los corrales de esclavos de Lomboco, y se siente rechazado por los mismos a los que él ha contribuido a elevar y enriquecer. Sí, sí. Y fíjate, un, eh, para que se vea lo normalizada que estaba la trata de, de esclavos en esa época, en el siglo XIX, en España, leemos un anuncio en la prensa de entonces, y esto era muy normal, el anuncio decía lo siguiente, se cambia cocinera negra por cuatro sí. sillas y una mesa. Era terrible, ¿eh? Lo que pasaba. Eh, nos hemos olvidado. La historia tiene que recuperar un poquito estas eh, cosas. Eh, es importante no solo que recuperemos eh, la figura de Felipe II, sino que nos quitemos un poquito la caspa y también recuperemos eh, cosas que no queremos mirar que pasaron en nuestro país. ¿eh? Esto no pasó en Estados Unidos, no. Bueno, Esto pasó claro. en España. Bueno, es claro. Es que ahora que estamos en eh, está tan en boga estas polémicas entre imperiofilia e imperiofobia, y que en el fondo pues no es más que la discusión de, de que yo creo eh, eh, absolutamente eh, acertada de que no se puede dar un enfoque nacionalista a la historia la historia no hay ni quien salzarla de una manera nacionalista para a, para apedrearle a, a otro con tu historia ni denigrarla por sistema la historia hay que documentarla estudiarla Eh, clarificarla y que cada uno luego saque las conclusiones que crea, yo pero yo desconfío siempre de los enfoques nacionalistas es una cosa muy curiosa, si queréis vamos un poco a la génesis de esto, yo yo soy licenciado en historia moderna y contemporánea Fíjate, lo ya... voy a decir ahora mismo porque eh, ¿Sí? todos conocemos eh, mucho tu papel de actor, pero eres sí. historiador y esto es importante. Bueno, yo hago siempre una salvedad soy licenciado en historia, historiador bueno, no, es muy, lo mismo es, bueno, <risa> es el <risa> que vive de, de, de estudiar y de publicar y de, de, bueno, soy, sí. soy digamos que dediqué eh, años El historiador revive de lo que nos ha ocultado el pasado sí, Efectivamente, sí. bueno, entonces A mí lo que me... el primer detonante de esta historia Es que yo leyendo... yo leo muchos ensayos históricos Y leyendo uno que no tenía... Eh, tocaba muy tan tangencialmente este tema Descubrí un pie de página que decía Don Pedro Blanco, el, fam, el gran negrero malagueño del 19 Y, y eso me resonó dentro, le digo, ¿cómo puede ser? Yo, yo en teoría de, algo debería conocer de esto Y yo no, no tengo ni idea de quién es este señor Entonces, bueno, luego te pones un poco a investigar y a leer, y claro, resulta pues eso, que, que ves quiénes eran los socios de este, de este de libro. Y entonces eh, te das cuenta, y este libro, aparte de ser una, yo creo, una muy buena novela, y, y por eso lleva cuatro ediciones en un mes y medio, y la, y la recepción del público está haciendo genial con, con, con el libro, eh, es un acto de rebeldía, en el sentido de que muchas veces a nosotros se nos ha escamoteado, se nos ha ocultado... O, o hay otros que deciden qué partes de nuestra historia debemos conocer y cuáles no. Yo para mí tengo muy claro que, que el origen de muchísimas de las grandes fortunas de este país y de muchas de sus grandes instituciones están en dos cataclismos históricos y morales. unos la trata de esclavos en del siglo XIX y otros el franquismo curiosamente, pues como tú muy bien dices, si tú bajas a la calle o haces una encuesta a diez personas que les preguntes y les digas la esclavitud, todos te dicen Kunta Quinte, uh -huh. los algodonales del de Mississippi, bueno pues igual de importantes eh, en, en número de esclavos, e igual de atroces en su uso, eran los cañaverales de, de Cuba, que esa, esa isla diminuta, ...fue en el siglo XIX el azucarero del, del mundo. ¿Y la guerra del 98 no la meterías también? Eh, la guerra del 98 como origen de las fortunas españolas... ...no lo tengo tan claro, pero... ...desde luego que, que lo que es perfectamente rastreable y definible... ...es como muchísimos de los grandes familias de este, de este país... Eh, ...muchísimos de los grandes palacios de, de los nobles... ...de la aristocracia y de la oligarquía del XIX pues debajo de esas tarimas de madera y debajo de esas de ese, de teladas en seda corrían las animales esclavos Y otro tanto diría del franquismo, que es otra cosa, yo no sé vosotros, yo tengo 56 años, yo nunca llegaba ni en el colegio ni en el instituto a estudiar la guerra civil. Siempre sí. siempre Pero antes de... Eso, se eso pasaba el en el franquismo y después del franquismo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí pues lo digo, o que ¿Casualidad? Nunca, o, o, o, o sea, parecía muchos que estaban en un sitio o en otro, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, por eso te quiero decir que hay cosas... Que, que han decidido quienes gobiernan y quienes están próximos al poder y que al final son los que determinan los planes de estudios y lo que tiene que estudiar la gente, hay cosas que no se estudian. Y una de ellas es esta, es la participación de españoles en la trata de esclavos en el 19 Yo doy un dato que además es, es, es escalofriante. España es el último país europeo en abolir la esclavitud. Uh -huh. Pero curiosamente en 1886 casi 40 años después que el resto de los países europeos curiosamente en Cuba porque en españa en la península sí lo había sí lo había sí sí, sí está abolida décadas antes pero la mantienen en cuba cuba que es desde, desde la desde, desde el descubrimiento desde el descubrimiento por desde, desde Colón es la famosa tierra del Zacata, pero no se cumple Eh, que vivía en una excepcionalidad legislativa extraña, que incumplía todos los tratados abolicionistas que la corona española firmaba con los ingleses, por ejemplo, mientras hacía desfilar cuerdas y cuerdas de esclavos bajo las ventanas del embajador inglés en La Habana, o del Consul inglés en La Habana, perdón. Y se mantuvo el esclavismo hasta 1886. Eh, ¿Por qué? Pues, porque ahí estaba pringado todo el mundo. Eh, si hemos eh, dicho que uno de los eh, principales apoyos eh, de este personaje de Mongo Blanco fue el arzobispo de Toledo y lo que se tardó en reconocer eh, por parte de eh, los que mandaban en la iglesia que esos eh, negros, eh, claro, que eran esclavos, decían que no tenían alma sí. o, o sea, yo creo que ni los negros ni los blancos, eh, pero nos entendemos, ¿no? Mm -hmm. Bueno, sí, hay, hay una cosa muy curiosa Que es el, el, el famoso, la famosa historia de Bartolomé de las Casas El padre de los indios sí. que, que dijo, por Dios, no podemos esclavizar a los indios Los indios son hermanos son como nosotros Y claro, ante, ante eso me dijeron Bueno, pues entonces a quién esclavizamos pues tra traiganse negros de África que esos no tienen alma sí. es, es, es, Y eso es y de ahí, de aquellos polvos, pues vienen estos lodos Curiosamente, yo te diré que eh, yo lo que he detectado en las fuentes o en los libros que he podido leer mmm, los negreros no eran esencialmente racistas o sea, ellos no... Mmm, el racismo yo creo que es una elaboración a posteriori eh, incluso yo diría que, que, que el racismo moderno, científico entre comillas, empieza a desarrollar en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX eh, para justificar ciertas cosas pero los, los esclavistas no... Eh, eh, no eran esencialmente, no esclavizaban a los negros desde una de, por un prejuicio racista, sino porque era un gran negocio. Eh, pero al mismo tiempo que Pedro Blanco vendía negros en Cuba, otro de sus socios vendía chinos eh, cantoneses en Yucatán. Mm -hmm. Y la esclavitud por deudas existido, existió en Castilla hasta el siglo XVIII. Eh, te quiero decir con esto que... Y hay otra cosa que yo apunto también, la, la esclavitud es un rasgo cultural de todas las culturas africanas de la época de desde de, de que hay registros. ¿no? El problema de la esclavitud africana es que, digamos, era una esclavitud, si esto se puede decir, sostenible, homoestática, no, no alteraba demográficamente o, o estructuralmente grandes zonas. Era, era un rasgo cultural que iba ligado a, a guerras intermitentes entre, entre reinos o tribus. El problema fue cuando con el desarrollo de las revoluciones industriales y del comercio global esa, esa esclavitud tradicional eh, se encuentra con la necesidad de las economías de plantación que alimentaban esas revoluciones industriales, hay dos grandes economías de plantación la de fibra, que es la del algodón, y la de la caña de azúcar de, de, del guarapo de la caña se sacaba el azúcar pero también se destilaban luego alcoholes que eran de uso industrial o de consumo humano entonces las dos grandes economías de plantación que hay eh, las eh, sosteniendo las grandes revoluciones industriales y el comercio global en la época eh, son economías que se mantienen con la, con la mano de obra esclava Y es esa demanda de esclavos lo que hace que lo que siempre fue un rasgo cultural tribal africano, de repente se convierta en un desastre. En un desastre que afectó, que se tradujo en el en el rapto, muerte, en el caso de las mujeres todavía peor, y es comprensible porque ellas eh, eran víctimas de violaciones sistemáticas, porque las capturaban, porque las vendían y por sus dueños, mientras fueran atractivas para ellos. Entonces, entonces, eh, Pedro Blanco, por ejemplo, consiguió poner una zona enorme de lo que sería la actual Sierra Leona y Liberia en una guerra permanente. Una de sus innovaciones, por eso yo lo identifico, porque él introdujo varios cambios que dispararon la trata de una manera exponencial, uno de sus cam de sus cambios fue escalar las guerras, apoyando a todas las facciones en combate por igual, y cuando una se imponía a, las o a las otras ayudando a las que estaban perdiendo para crear un estado de guerra permanente y, y llegó a convencer a, a toda la población de una extensísima zona de lo que es, ya te digo, eh, Sierra Leona y Liberia de abandonar cualquier otra actividad económica. Les llegó a convencer que, que, de, de abandonar la agricultura, la cría de ganado y dedicarse exclusivamente a esclavizar a sus vecinos y venderse un años. Claro. Y eso sí, eso sí llegó a alterar Eh, todo, todos los, bueno, los aspectos de la vida en grandes zonas de África porque además tenían la complicidad de los reyezuelos y de los jefes de, claro. de grupos de, de zona pero además claro. te quería comentar solo una, una cosita que, que si Dios quiere eh, todo esto que tú has novelado se podrá ver eh, no sé si dentro de poco la pequeña pantalla bueno eh, dentro de poco no de las cosas de palacio van despacio pero sí yo te, yo soy muy amigo de los hermanos Sánchez Cabezudo los creadores de crematorio y de la zona eh, y bueno ellos opcionaron me opcionaron la novela incluso antes de que saliera publicada porque yo la, se la mandé como amigos y como gente en la que confío mucho por su criterio y les encantó y bueno están están levantando un proyecto para una de las grandes plataformas para hacer una serie Cosa que eh, me hace feliz en el sentido de que creo que es una novela demasiado extensa y compleja para una película, no, no cabría en una película, en una serie se puede respetar más eh, la extensión y el espíritu de la novela, ¿no? A nosotros nos hace feliz tener en nuestro programa a Carlos Barden, que nos ha acercado a la figura de Mungo Blanco, un personaje importantísimo, un personaje olvidado, que hemos recuperado y que se está recuperando gracias a trabajos como el que ha hecho nuestro invitado, Carlos Barden, Mungo Blanco. Así se titula el libro y la novela. Carlos, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias a vosotros siempre por invitarme. Un placer.